la definición del torneo. Saludalo, el hombre se clasificó para la, la Final Four Bueno, felicitaciones ¿Eh? por Le hice este... hice en Colorado. Eh, Rubén Wolkowicz gran actuación, felicitaciones por esta clasificación Muy buena noche, muchas gracias ¿Cómo andás, Colo? Bien, bien, la verdad es que contento porque clasificamos, porque qué sé yo, uno hoy a esta altura, a los 38 años valoro malas cosas Que, que se puedan disfrutar como esta, no antes por ahí uno salía clasificaba y era como que pasaba una algo más, pero hoy lo lo disfruto lo, lo vivo el momento porque es algo muy lindo y son cosas que ya por ahí no la voy a volver a vivir, pero bueno son cosas que que me ponen muy bien y muy contento para que no la vas a volver a vivir, estamos hablando de que estás pensando en retirarte no no estoy pensando en retirar por ahí. Yo estoy jugando año a año, eso es verdad, pero hoy eh, es una clasificación que, que quizá el año que viene no voy a jugar, a, o, por, o, o no juego a la Copa América, o por ahí no se te da para, para jugar eh, una clasificación. Eh, son instancias que que la aprovecho y la disfruto al momento de que, que está pasando, que es ahora. Claro, Entonces claro, claro. estoy muy contento y lo, y lo vivo. ¿Cómo están los viejitos piolas? Eh? Porque Spil está generando un dolor de cabeza... Este, a, a Peñarol, 44 años Dijo que se retiraba, le metió 40 puntos En dos partidos Con una mano increíble <risa> Cepo Ginobili alcanzó este, a, a, También a, a los 39 años este, 38, 39 años La clasificación una vez más para libertad Semifinales Boveni con, con un torneo de Final Four Ahora este, eh, De visitante Ganándole al equipo local o sea, no, no, no se resignan, ustedes no no, no, no piensan en retirarse, piensan sí. seguir. Sí, la verdad que no, porque cuando te pasan las cosas buenas, esta es por ahí lo que te hace el querer seguir, ¿no? Siempre cuando, cuando te dan mala, mala, mala, es cuando decís, bueno, es, es por ahí tener que dar un paso acostado, pero mientras te sigan pasando las cosas lindas que te da el básquet, que gracias a Dios fueron muchas para mí, y ahora. Eh, es esta la, la última que tengo me hacen pensar en, en seguir ah, pero pero bueno, por ahora tengo que tener la, la cabeza tranquila pensar en lo que viene la Final Four y después en junio julio decidir a ver qué, qué voy a hacer el año que viene Y yendo al equipo, yendo a la unión de Formosa, ¿qué, qué, ¿cuáles fueron las grandes virtudes del equipo en esta de cuadrangular? Eh, si bien arrancamos no muy bien contra, contra el exilio de Puerto Rico, teniendo el partido para ganar y no lo supimos aprovechar. Después, en no sé, los dos últimos juegos, hicimos una tarea defensiva tremenda, que que al mismo equipo de Brasil, que es un gran equipo, le sacamos 20 puntos defendiendo. Igual hoy con con el equipo local, yo creo que lo que lo que más hay para destacar es la es lo defensivo, que cómo funcionó el equipo, ¿no? ¿Y cómo fue, Rubén, prepararse para este torneo cuando tuvieron bastante tiempo después de quedar eliminados en, en la Liga Nacional? Una situación atípica, uno durante el año está acostumbrado a jugar tan seguido y acá tuvieron como un parate y como repos, reenfocarse en ese torneo, ¿no? Sí, sí, es difícil, pero a la vez más tranquilo, porque claro. pudimos preparar un solo torneo teniendo la cabeza solamente en la, en la Copa América. Eh, si bien eh, fue muy difícil para nosotros quedar afuera contra Comodoro en los playoffs eh, sabíamos que este torneo seguía rápidamente nos enfocamos entrenamos, nos preparamos bien eh, quedó demostrado que el equipo mentalmente todavía sigue sigue bien así que esperamos poder en la Final Four poder eh, hacer un buen torneo y si Dios quiere eh, quien dice tener el campeonato no? Sería lindo que se hagan Formosa, ¿no? Que se haga acá en Buenos Aires en obra, ¿no? En alguna de las dos sedes que, que podría ser. Recién acaba de decir Alberto García, Petete García, que hay grandes chances que Argentina este se quede con el Final Four porque no se jugó ninguno de los cuadrangulares y porque además tiene dos equipos en la etapa final, ¿no? Sería muy lindo eso. Sí, sí, la verdad que sería muy lindo. Claro que sería lindo que también se hagan Formosa, ¿no? Sabiendo que uno de local... Tiene ese gustito Y ese, ese El apoyo de la gente Que pueda Que puede Ayudarte Así que, que bueno Esperaremos a ver Que lo que pasa Creo que el miércoles Se va a dar La, la nota oficial de Sí señor de hacer, ¿no? Sí señor Sí señor Y cuando termine Esta actuación tuya eh, Ponele Con la Unión Ponele Ponele Con la Unión de Formosa Campeón de la Liga de las Américas Colgá las botas No Dejate joroba no, no, lo que pasa es que es lo que te digo. No sé es que... como Víctor Alegrán, igual viviendo. que Phil. Siempre se van a respirar No, no, también y no. Te... Y te... no. No, no lo dije por eso. Digo, porque amagan, amagan, amagan. Y todos los años juegan mejor. Cati Sí, no. Hoy, hoy si sí, yo bien estoy jugando porque quiero disfrutar del básquet. Eh, disfrutar de la liga. Eh, vivir cosas y que antes no la vivía porque es otra presión, otras cosas que uno otra sentía. Bueno, hoy eh, pongo siempre de lado a la balanza el disfrutar, el jugar, entrar a la cancha, el ir a entrenar, el viajar. Antes uno por ahí pensaba en el futuro, en lo económico, que tenía que viajar y de otro lado jugar. Pero hoy volví a la Argentina para realmente poder disfrutar de, del básquetbol y de la Liga Nacional, que es tan linda con todas las cosas que, que tiene, ¿no? Colo, bueno, nada, felicitaciones queríamos estar en esta noche de festejo para la gente de Formosa que hacen un gran esfuerzo con Mario Romay a la cabeza, un saludo enorme para todos los chicos del plantel, han tenido un torneo fantástico, un saludo enorme para Ariel Pau que jugó realmente muy bien y, y bueno nos estaremos viendo por acá y estaremos charlando de, de esto que nos gusta tanto que es el básquetbol eh, tantos años hace que nos conocemos que y hemos pasado por tantos bueno. lados que, que bueno que no, no perderemos esa costumbre te mandamos un saludo enorme bueno gracias eh, también nosotros tenemos estamos muy contentos y darle una alegría a toda la gente formosa y especialmente a Mario no que que hace un esfuerzo muy grande para mantener un equipo en la Liga Nacional, el, una organización que es, es excelente como se manejan, así que, que estamos contentos en devolver algo que, que nos están dando durante el año, así que, que bueno, como dijiste, vivimos tantas cosas que seguro en el futuro lo vamos a seguir viviendo. Ahí está. El colorado Rubén Volkovisky pasando por los micrófonos de todo Red casi las 12 de la noche, un abrazo enorme desde Caracas donde la Unión de Formosa se quedó con este, bueno, con esta clasificación tan importante. Repasamos la semana.